La soledad. Cuando te vuelves religioso, te vuelves solitario. Entonces ya no hay sociedad para ti. Estás solo. Y aceptar esta soledad interior... Es la transformación más grande que te puede suceder. Porque la mente tiene miedo a estar sola. Siempre quiere alguien a quien aferrarse. Estando solo un temor se apodera de ti. Solo ...inmediatamente corres... ...hacia la sociedad... ...hacia un café... ...una conferencia... ...o a una iglesia... ...a un lugar donde haya mucha gente... ...donde puedes sentir que no estás solo... ...donde puedes perderte... ...en la muchetumbre... ...por eso la muchetumbre... ...se ha vuelto tan importante... ...para que ya no te sientas solo. Pero un hombre religioso... ...es un solitario. Él no quiere perderse... ...entre los otros... ...quiere hacerse más consciente... ...y alerta. Él acepta la verdad... ...de que todos... Estamos solos. Y de que no hay posibilidad de ninguna unión. El solitario vive su soledad. Y la disfruta. Eso no quiere decir que no se desenvuelve en la sociedad. Al contrario, solamente Él puede participar verdaderamente en la sociedad. Eso no quiere decir que no ama. Al contrario, solamente Él puede amar verdaderamente. Porque su amor... No es como una droga, el uno e se pierde en el otro puede compartir. Puede darse a sí mismo completamente y aun permanecer él mismo. El su interior permanece solo. Ahí, Nadie puede entrar. En el camino más interno, de, en el centro más interno de tu ser, estás solo. Ahí está la belleza de la soledad. Pero sucede lo contrario. Tienes temor a la soledad. Porque naces en la sociedad. Has sido criado en la sociedad. Has vivido en la sociedad. Te has olvidado completamente. De que puedes también estar sol. Entrar en la soledad por unos cuantos días. Es hermoso. Y luego. Regresas a la sociedad, pero traes tu soledad contigo. Aun estando en la sociedad, permaneces consciente de tu soledad. ¿Puedes sentirte solo en la muchedumbre? ¿O puedes sentirte... ...estando con la muchetumbre... ...sentirte... ...sol... ...puedes ir a una cueva... ...pero mientras aún pienses... ...en la sociedad... ...no estás realmente solo... ...llevas aún la muchetumbre... ...en tu cabeza... ...no hay necesidad de ir a una cueva... Puedes estar solo en la mochetumbre. Trátelo. Siéntate en una banca, en una plaza donde pasa mucha gente. Y siente la soledad interior. Así te vuelves un solitario verdadero. Escuchemos una historia. Un buscador... vino con un maestro... que estaba sentado en su casa. El hombre entró y dijo... Maestro... enséñame a meditar. El maestro dijo... no traigas toda esta muchetumbre contigo. Entra solo. El hombre... miró hacia atrás... Y viendo que no estaba nadie más viendo con él, dijo, estoy solo. Entonces el maestro se rió y dijo, no mires hacia atrás, mira hacia adentro. Entonces el hombre cerró los ojos y miró a su mente. Se dio cuenta de que aún llevaba la imagen de su esposa de sus hijos solamente aunque los había dejado atrás en la ciudad también sus amigos estaban en su cabeza el maestro dijo primero vacía tu cabeza de esta multitud luego podemos hablar de meditación el hombre se deterioró a un templo ahí, ahí se quedó hasta que pudo liberarse de esta muchetumbre en su cabeza. Después regresó con el maestro y se quitó en la puerta. El maestro le miró por un tiempo. Luego dijo, ah, ahora puedes entrar, ahora estás solo. Ahora podemos hablar solo tú y yo, sin que otras personas que te distraigan.